Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día el equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Todo bien. bien. Acá estamos. Vos? Bueno, acá estamos eh, recorriendo un poquito las calles de la ciudad. Sigue la lluvia persistente, algo algo por ahora, es una especie de garúa hasta recién porque eh, hoy más temprano cerca de la antes de las 8 estaba sofinando como como habitualmente lo hace, no con fuerza, pero sí este con ganas y ahora bajó un poquito la intensidad está apenas lloviznando, pero sigue así todo nublado y con mucha humedad y esa y esa tormenta y, o, o esa ese temporal que sigue dando vueltas viste que no está rompiendo nada por estas horas pero sí está dando vueltas ahí como con ganas de con ganas de arrancar así que eh, venimos con muchos días de mucha lluvia y casi que no se puede secar nada no puede este, no, no puede irse el agua porque es se mantiene con esta lluecita, la vas manteniendo anoche, llovió bastante durante toda la noche, por lo menos lo escuché como hasta la todo el tiempo. Dos, tres, no para. Taca claro. taca taca. Sí, terrible. Bueno, por eso. Así que bueno, en esa en esa situación, también recordemos que hay un montón de familias como ayer escuchábamos de del Almafuerte, pero de otros barrios que, que siguen en la misma, este siguen viendo cómo solucionan los problemas que ha pasado el fin de semana pasado. Eh, con poca ayuda, la verdad que se conoce poco de, de, de, de lo que está haciendo la municipalidad o el gobierno respecto a las familias puntualmente, y por otro lado se van organizando los vecinos y las vecinas para asistir a algunos eh, damnificados por el temporal, les vamos, les vamos a ir contando, hay un grupo de vecinos en el barrio Ananía estuvo haciendo una recorrida por el barrio para saber cuáles eran las familias afectadas y bueno, están organizando para este fin de semana una olla popular como para eh, darles una mano y ver si pueden juntar ropa, si pueden juntar muebles, si pueden juntar lo que puedan, como para de a poquito ir ayudando a familias que han perdido todo. Así que en eso anda anda la vecindad o una parte de la vecindad en Santa Rosa como para darle una mano a las familias afectadas por el temporal. ¿Hay pistas de esa olla popular que decís? ¿Dónde es? ¿Cuándo? Es, es. Sí, eso lo más probable es que sea sobre la calle soypacha ya no ya nos convocaron este algunos vecinos están pidiendo eh, donaciones han conseguido algunas pero también están pidiendo otras y también están después van a vamos a decir bien bien la dirección eh, pero se sí, sobre la calle sipacha viene al norte de la ciudad eh, donde también afectó muchísimo el temporal y Y están organizando todas estas se están organizando durante toda esta semana para este el domingo hacer la olla popular ahí entregar las viandas o que directamente las personas afectadas puedan hacerse de una vianda para poder para poder comer pero sobre todo la idea es juntar ropa eh, colchones y algunas tamas que este, estén en tu casa en desuso y las puedan llevar ahí así que va a ser una movida por lo que dicen bastante importante y están buscando no solamente cosas para para hacer la olla popular y entregar alguna ropa y lo que decíamos, colchones y camas, sino también manos, ayuda de vecinos que se acerquen al lugar. Así que vamos a estar estos días comentando bien esa movida que seguramente va a ser más para el fin de semana para poder acomodarse durante esta semana con la organización. Dale, perfecto. Bueno, mientras tanto esperemos que reaparezca el solcito de otoño como corresponde oh, y ojalá, se vaya este, este gris. Dale. Ojalá, a las 9 y media de la mañana está prevista una manifestación y también mucho tiene que ver la lluvia, si es que no llueve en este rato, sí. eh, de las trabajadoras de Luna Maulén, la empresa Ajá. de limpieza, que este dejó el dejó sin pagar el sueldo a varias personas, por menos 20. Y bueno, despidió, de despidió, esas, claro, despidió. despidió. Qué despidió bárbaro, también. bueno. Eh, un grupo de ellas se organizaron, Eh, hasta anoche lo estaban haciendo bien. y hoy también temprano nos convocaron y nos nos confirmaron y nueve y media de la mañana van a estar en la casa de gobierno reclamando ahí este vamos a ver vamos a hablar bien bien con ella para saber bien el reclamo por qué es en la, en la en la casa de gobierno pero quieren reclamar y visibilizar todo lo que han contado los medios lo quieren hacer directamente en la casa de gobierno pero también el clima las tiene que ayudar no tendría que llover por qué se van a organizar en el centro cívico en la en la rotonda del centro cívico y ahí van a ir caminando hasta casa de gobierno así que en un ratito eh, les vamos a ir contando toda esa toda esa movida Dale Maurito nos reencontramos entonces Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de algunas este, movidas vecinales para tratar de autoayudarse, vamos a decirlo así, aunque es un verbo que no, no sé si está bueno, pero para ayudarse en comunidad en todo caso después de las consecuencias de la tormenta del viernes y esta movilización prevista o manifestación de las trabajadoras De la empresa de limpieza que conversábamos la semana pasada, 20 más de 20 personas fueron despedidas, trabajadoras y trabajadores, eh, limpiaban establecimientos escolares y quedó en eso. No, la verdad es que no se conocieron más reacciones ni un posicionamiento de la empresa, tampoco del Ministerio de Educación, así que vamos a tratar de seguirlo si el tiempo permite esa manifestación.